Queridos vecinos de barrio Pampa y la Madre, tenemos todavía algunas debilidades. Por ejemplo, yo estaba revisando eh, los documentos de esta zona. Una zona que ha sido un poco con un asentamiento y otro ha sido formalmente vendido por la urbanización. Tenemos casi 70, 80 casas sin papeles. Hay unas 100, 110 casas con papeles, estas son, ustedes hablando de Pampa y la Madre. Esos 80 o 90 que no tienen papeles, no pagan impuesto, nada. Y exigen, dicen yo tengo derecho, yo tengo registro. Y a, y a veces cuesta esa gente hacer entender, vienen todavía vienen en contra, yo conozco quiénes son, en su momento se lo vamos a decir no tienen, ni siquiera pagan impuestos, no tributan nada y ahí están con su casa sin papeles. Entonces es importante, compañeros, decir también a ese vecinos que no que no griten, sino que sepan tributar, que apoyen, porque el tributo que aportan ustedes es para estas obras. No solamente, queridos papás, no solo es solo la infraestructura y equipamiento Si no, cada mes hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que dar desayuno escolar, hay que poner materiales. O sea, es un gasto permanente. Sostener cuesta estos proyectos también. No es fácil, compañeros. Eso quiero que entiendan. Nosotros de donde no hay, tenemos que sacar. Lo que queremos es no hacer faltar.